Eh, nosotros desde luego eh, escuchamos aquí que ha habido una convergencia creo que está la palabra de moda entre distintas posturas políticas que el Antonini sobre la unidad escuchar digamos una coincidencia entre Moló y, y, y los compañeros de la izquierda nos parece un tema fundamental eh, creo que va a servir mucho para la autocrítica de otros sectores del campo popular que Eh, digamos que tienen que aprender de lo que fracasó de la ley de medios y tienen que ir un poquito más atrás. Acá el compañero telefónico habló del de día de los telefónicos, el día que Perón estatizó eh, los teléfonos. Y también hay que recordar que en el año 73 Perón estatizó todos los canales de televisión. Coincido con lo que dice el compañero Pitrola de que cuando el pueblo vuelve a poder En algún momento esa va a ser la primera medida que hay que tomar, la estatización de los medios de comunicación. Esto lo digo aclarando porque había dado un detalle sobre estas formalidades que hemos dentro de esto, presentado dentro del sistema judicial, que creemos que son instrumentos de unidad, como lo que se han planteado acá. Pero no es que confiemos realmente hasta en el sistema judicial, pero que permiten unirse, convocarse, movilizarse, plantear temas de fondo. Aclarado este punto, este, pasamos a detallar rápidamente lo que hemos hecho. Nosotros hicimos una denuncia a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no nos querían llamar a ratificarla y salimos a denunciarlo por los medios penalmente de que íbamos a denunciarlos por no llamar a ratificarla, nos llamaron. Y entonces ahí expusimos que acá hay una falacia básica en este proceso de la fusión, todo gira en torno al asunto del cuatro triple play y la convergencia. Y no son los únicos mercados que abarcan esta convergencia o este, este nuevo poder monopolio que se está construyendo. En realidad son 11 mercados, lo que nosotros le anunciamos en la comisión, que la comisión está obligada a, denuncia, a estudiar antes de aprobar la fusión. Lo mismo el resto de los poderes y lo mismo le planteamos a la Corte Suprema en el presente que hicimos. Acá no se está discutiendo solamente un problema tecnológico.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 primera gran diferencia que hasta ahora no ha sido transmitida, digamos, y todo se acosta, como están aguantando los monopolios, a una discusión técnica eh, sobre el cuádruple play. La segunda denuncia, aspecto de la denuncia es que toda la información que ha circulado hasta ahora está hecha en base a las declaraciones juradas de las propias empresas, situación que nosotros el pueblo conocemos bien, como ha sido en los casos de las estafas de las mineras y las petroleras en la Argentina, y el Estado no tiene la menor estadística oficial para producir un dictamen, ni el ENACOM, ni eh, la Comisión de Defensa, mucho menos, sobre las cuotas reales de participación de mercado. Están estudiando todo a base de las declaraciones de las empresas que y sabemos que son todas falsas. Esto es lo, de lo que estamos planteando. O sea, no pueden los funcionarios tomar decisiones en base a información de las partes. El tercer punto en discusión con la Comisión de la Defensa de Competencia fue que tiene cinco artículos, la propia Ley de Defensa Para llamar a audiencia antes de producir un dictamen, así como se hizo la audiencia de la Corte, se lo estamos exigiendo a la Comisión. Pero, luego, como se dijo acá, bien, son audiencias no vinculantes, eh, pero genera un espacio que ellos no están utilizando. Nosotros le dijimos que este conjunto de irregularidades que viola la ley de defensa de la competencia, la ley de diversidad cultural y la ley de Argentina Digital en todos sus artículos tipifica en la medida en que se resuelva entre los funcionarios de la, de la Comisión de Defensa de y Competencia, el Secretario de Comercio eh, Brown y las dos empresas en asociación ilícita. Curso que vamos a seguir en caso de que sea aprobada la, la fusión y estamos invitando a todo el campo popular a acompañarnos. Eso con respecto a la audiencia, eh, desde luego que tampoco respeta la Comisión ninguno de los estándares internacionales en materia de defensa de la competencia, o sea, es insostenible por los cuatro costados. Con respecto al planteo a la Corte, eh, le hicimos el mismo planteo, simplemente lo que nos tomamos fue una relectura del fallo que hicieron sobre la cuestión de, de la ley de medios anterior y sacándole el aspecto, digamos, de la inversión o desinversión que tenía que hacer el grupo clarín El resto de lo que han escrito los cuatro, los siete miembros de la corte firmante de ese fallo está totalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno de hecho, o sea, el hecho que está haciendo una fusión de hecho, como acá dijeron los compañeros, vía los sueldos o vía las facturas impositivas, Si todos ustedes ven las facturas impositivas desde el primero de enero ya cambiaron los números, está utilizando Cablevisión, número, los números impositivos de, eh, de, de Telecom, o sea que están haciendo un fraude impositivo que también va a formar parte de la denuncia por asociación ilícita desde el presidente a todos los funcionarios intervinientes junto con una denuncia de juicio político por este tema lo que la estamos eh, terminando de preparar con el doctor Carlos Rosanqui eh, con el cual hicimos la, la denuncia a la Corte y también la denuncia a la Comisión de Defensa de la Competencia bueno, estos, estos son los instrumentos que dejamos a disposición Eh, de, de todo este, este espacio del campo de unidad popular que celebramos, que distintas expresiones puedan converger. Creemos que esta presidencia que anunció recién el diputado Moró eh, tiene que llamar a, a todo este espacio amplio, se integre o no se integre la de la comisión. Me parece que tenemos un espacio importante para visibilizar eso y desde luego adherimos a la propuesta que hizo el compañero de hacer una movilización a la... Comisión de Defensa de la Competencia, hay que apurarse en ganar la calle porque ellos tienen en, en, en cartera, de que si no se produce en 60 días la comisión la fusión es de hecho autorizada, eso hay que trabarlo antes por distintas medidas. Eh, bueno, nosotros vamos a presentar otro elemento nuevo a la corte, eh, acompañando Muchos, muchos elementos más que han surgido, que nos han acercado distintos, distintos compañeros, pero me parece que lo más importante, porque como vuelvo a decir, cuando dije al principio esto se va a resolver, no en la Corte, salvo que se produzca algún, alguna tensión que la hay, porque de hecho fíjese que nos podrían haber rechazado límite eh, el persalto ni hace un mes Que está ahí y no lo han rechazado, o sea que hay que meterle presión a la Corte también. Todos pueden presentarse como amigos curae al expediente que hicimos nosotros, y eso estamos eh, invitando a todos los compañeros a que sea un instrumento de unidad, consciente de que esto se resuelve el día que da nuevo poder y se estatice todo. Pero bueno, estos son puntos de unidad de lucha, así que lo dejamos a disposición de todos los compañeros.